El de la creación, el cielo, la tierra, el firmamento, lleva un registro, una marga que declara la inmensa riqueza de nuestro gran Dios, quien a través de todas las cosas hechas, aún sin palabras, nos declara el tema de su mensaje, su gran amor. say okay. okay.